¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿vos cómo andás、eh, después Yo... de lo que pasó el sábado? A ver. Bien,、eh, con, con felicidad. Yo quería decirte: viste que voy a nombrar que somos un cuerpo técnico, ¿bien? Para que no quede nadie afuera, porque bueno, me está acompañando Leo Cuello, el Panza s u b i e l i Es decir.、Eh, Quería corregir eso, ¿viste?、Así、bien, bien, bien. Sí, nosotros te veníamos, bueno, consultando, incluso, bueno, ya habíamos hablado en alguna oportunidad acá, y como la DT,、eh, del equipo femenino, pero es un cuerpo técnico, ¿me a c l a r a s e s un cuerpo técnico, sí, sí, sí, estamos trabajando todo en equipo,、mm. y, y bueno,、eh, quien está, que, que está, que está en, en el frente ahora, bueno, está Leo Cuello, pero con miras a que el panza su b í e n libre. Este, Eh, eh, ya directamente, pero b e n o todo eso es, está por ver. Está bien,、eh, Miriam, pero qué, ¿te que van a desplazar a vos como directora técnica? No, no, no. no, no. no, no, no. Ah, está no, bien. No. no, no, pero bueno, estamos generando otras categorías más, ¿viste? Y a veces hay que、eh, delegar, ¿no?、Uh -huh. Porque、eh, es, es el trabajo, hay sí, que sí. trabajar para seguir avanzando.、Uh -huh. eh, queremos. A armar las otras categorías, que sería la reserva, el semillero. Bueno, entonces un,、eh, hay que trabajarlo. Claro, está bien. Bueno, miren, a ver, contanos, ¿y cómo, cómo viviste vos、eh, el debut、eh, y del fútbol, no solo del debut de tu equipo, sino de todo el fútbol femenino aquí en la, en la provincia de La Pampa?、Eh? Con... Exactamente. Yo creo que, bueno, acá, aparte de, del partido, ¿no? que fue muy. muy、eh, Las chicas estaban nerviosas,、eh, era es, es su debut.、Eh, acá lo que triunfó es el, lo que es el fútbol femenino, muy felices, ellas estaban muy contentas, ambos equipos.、Eh, la verdad que jugamos con un equipo que Belgrano es fuerte, ¿no?、Mm -hmm. eh, sí. Eh, tiene un buen equipo,、eh, pero en realidad lo que, lo que, lo que se llevó. El, Todo es el fútbol femenino, ¿no? En la primera instancia. Claro. Y un poco más t e n í a e h Sí, sí,、Yaba. sí. Más vale.、Eh, Miriam, ¿y las chicas que estaban nerviosas, ansiosas, un poco de todo, se les fue pasando a medida que iban transcurriendo los minutos? ¿Cómo, ¿Cómo lo notaste? Y estaban、eh, ansiosas. Primero, bueno, cuando pasó lo de la fecha que se suspendió,、uh -huh. eh, este que fue un poco un parate, se, se, se desilusionaron un poco, hubo que、uh -huh. trabajar esa parte también, porque bueno,、eh, fue un, un golpecito duro. Sí. Es que malas intenciones, no estoy hablando, pero bueno, fue un, un golpe duro. Y después, bueno, mucha ansiedad,、eh, era su momento. Ellas brillaron, sus reportajes,、eh, y bueno. ¿Y cómo las viste, digo, eh, jugando?、Eh, ¿Como lo venían haciendo los amistosos o、eh, se sintió un poquito ese nervio en el debut? No, no,、eh, la verdad que, bueno. En los últimos amistosos habíamos tenido con todo esto de que viste que estuvimos paradas, con el asunto de que se habían parado las actividades nuevamente, que、sí. e s o también s u f e c t ó muchísimo el desgaste tanto psicológico como también、eh, deportivo, ¿sí? porque era como volver,、eh, empezar y parar y volver y decir, no,、sí. no era lo mismo.、Eh, pero las vi bien,、eh, sí, con un poquito de nervio, pero. Eh, mucho mejor de la, la parte de en los últimos、eh, amistosos. e、ah, Bien, bien, bien, bien. Y van a ir mejorando, m a m Para acomodar, obviamente, ahora se、sí、viene una,、eh, una etapa donde se juegan los puntos, donde ellas tienen que ver que, bueno, hay que acomodar muchas cosas, donde ellas mismas sintieron de que、eh, había cosas que no estaban,、eh, no estaban bien. Cada cual en su puesto, ¿no es cierto? Ah, está bien. Ellas mismas ya se autocriticaron,、sí. vendría a ser. Hicieron la autocrítica. Bien. Sí,、mirá. eso e s t bueno. Sí, sí. sí. sí, sí. Y, y, y, y teniendo en cuenta que enfrentaron、eh, bueno, un buen equipo como Belgrano, ¿cómo el、sí. ves el equipo tuyo de cara a lo que viene?、Eh, ¿Van a、eh, pelear el título? ¿Van a andar ahí?、Eh, ¿La expectativa y, cuál es? Y pelearlo, vamos a pelear, ¿no es cierto?、Ah, Porque, bueno,、eh, esa es la idea. Yo veo que. De, Ten, tenemos un excelente equipo un buen equipo para pelearla y、mm. ¿sí? nos vamos a enfrentar con, con, con equipos buenos también n o porque、mm. la verdad que está o l b o y e s t á m a c a l i s t e el elión también que se está、eh, se está armando no、mm. s también se están iniciando y todas quieren en este en este en, en, esta, en este torneo、eh, Tener su vista, así que bueno,、eh, todas van a ir mejorando y bueno, y nosotros también, ahí、claro. vamos a estar. Eh, Miriam, eh, ¿el plantel que tenés?、Eh, ¿Es corto, largo?、Eh, hay, ¿Tenés、eh, dos jugadoras por puesto?、C、cómo, ¿Cómo viene la mano para Atlético Santa Rosa en, en ese sentido? Eh, vos me estás、eh, preguntando, yo tengo、eh, dos, tenemos dos jugadoras por puesto. Mira,、sí, sí. h están bien entonces sí, sí, sí, estamos bien, sí,、ah. sí. sí. No, no, porque、sí. viste que el, el torneo es largo,、eh, hay lesiones, suspensiones, eh, eh, hay que estar、eh, con, buen, con buen banco de suplentes, vendría a ser.、Eh, sí, nosotros tenemos fichada, gracias a Dios, el c l u Atlético Santa Rosa, casi 30 jugadoras. Ah, bien. Bien, bien, sí, bien, sí, sí, sí. f i con h a d c o todo en orden、mm. eh, eh, para jugar bien、eh, con q u i é n juegan el fin de semana jugamos con sarmiento y somos mm. locales mm. así que estamos preparando todo para que todo salga bien así mismo para la institución también、claro. así que vamos a hacer lo mejor、eh, posible no ¿Cierto?、Claro. es cierto y las a trabajar n o y a entrenar y a, y a superar cada cosa que Que han visto que en este partido estuvieron ellas. Claro.、Eh, Miriam, ¿y cómo está b i g r amada, la semana?、Eh, ¿Qué días entrenan de acá al fin de semana? A ver,、eh... Vamos a entrenar de lunes a viernes. Ah, mira, todos los días. De, 18, de 17 horas. A 19, dos horas en, estamos. Bien, bien,、ah, bien. bien, bien. O sea que、eh, van, a, van a tener este, buen entrenamiento de cara al fin de semana,、eh, todos los días. Esa es, es la idea. Sí, sí. Bueno, Miriam,、eh, la verdad que la felicito eh, eh,、bueno. a ustedes bueno, y a todas las chicas que、eh, se animaron a dar el paso este,、eh, tan importante、eh, de armar equipos、eh, y armar un torneo, exigir、eh, las mismas condiciones、eh, que tiene el fútbol masculino en la liga cultural y ojalá empiecen. A, a dar estos pasos tan importantes、eh, de acá en adelante. Como yo siempre le digo a ella, e s t á tanto en la gente que estamos acompañando, en, la, en lo que es la institución y principalmente en ella,、eh, siguiendo todo el reglamento, ¿no es cierto? Que ellas tienen que tener conciencia que、eh, el trabajo tiene que ser de equipo para que esto siga mejorando y para que sigamos adelante y que el año que viene.、Eh, Nuevamente podamos estar、eh, en mira en un torneo、eh, a partir como el masculino, no haciendo、mm. una pretemporada、eh, enero, febrero y, y ponernos、eh, a jugar、eh, en la misma altura que e l l o s claro. Bien,、eh, planificar para eso. Bien, bien, Miriam. Sí,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir.、Eh, si no, muchísimas gracias. Como siempre, No, los invito el domingo ¿no? a partir de las、eh, 11. Ya vamos a estar. Haciendo rodar la pelota en el Club Atlético Santa Rosa, así que、eh, las entradas van a estar en la venta a partir del jueves. Y bueno, ahí es, a disfrutar del fútbol femenino,、eh, que es un hermoso deporte y que siga avanzando.、Bueno. Eh, eh, eh, estaremos apoyando、eh, ya desde q u e r m e s como lo hicimos、eh, en el debut ahí con la transmisión. Muchísimas gracias.、Eh. Bueno, Miriam, que tengas buen día. Igualmente. Bien,